cnqradio.com con notas exclusivas. No hay necesidad, digamos, de, de, de alarmar la situación y propiciar un escándalo cuando claro. se trata de este, un simple control de, de la actividad, ¿no es cierto? Claro. Lo que sucede es que, eh, bueno, hay una serie de irregularidades, de irregularidades. No, no es solamente el aspecto netamente bromatológico, sino la situación general de comercialización, ¿no? Claro. Son personas que muchas veces este no tienen cómo fundar este o cómo este certificar la el origen de la mercadería, no tienen habilitación, uh -huh. eh, uh -huh. ellos disponen del lugar que mejor les parece, este ocupan lugares de parada de colectivo, claro. de paradas de automóviles, con todo el caos que tenemos en la en la zona céntrica, claro. están justamente en el peor horario desde el punto de vista del tránsito, o sea, uh -huh este horario eh, y, y muy, digamos, propicio en el sentido de aprovechar la gente que eh, los horarios de, de elaboración de cada uno de nosotros, de los, a, la comida del mediodía claro. y sobre todo de los trabajadores que salen y, como usted decía, claro. este, qué más cómodo que tener en el camino al colectivo para llevarle claro. los tomates, de la fruta. Totalmente. De hecho, eh, en esta esquina, nosotros actualmente, estoy viendo actualmente un carrito, porque estamos en la esquina de San Juan y Conín con la radio, y podemos sí. llegar a ver en esta esquina que se ve un carrito justamente obstruyendo la rampa para discapacitados, por ejemplo. Bueno, ¿no? ahí, ahí tiene, tiene eh, una infracción que no tiene nada que ver con la parte sanitaria. Fíjese que claro. estamos haciendo los procedimientos y a pesar de ello, o sea, no salimos este, en forma masiva. Claro. por así decir vamos uh -huh. a, a barrerlos a todos una sola vez claro. entonces este, ni tenemos predisposición con alguno ninguno en particular hacemos claro. una una actuación para que de alguna forma lograr un sentido de concientización de ellos uh -huh. no es cierto y claro. que ellos actúen en forma más solidaria más más entre ellos se junten claro. y eh, eleven una propuesta a la uh -huh. municipalidad no es cierto y ahora Néstor, cuando van con, en este caso, gromatología de la municipalidad y se acercan a estos carros como para eh, preguntarles, o por lo menos para saber si pueden hacer algún tipo de control, ¿cuál es la, la respuesta que reciben? Bueno, la, la respuesta inmediata es que son, están bastante, digamos, este, asesorados en qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Ah. En primer lugar, no se les encuentra un documento partido por la mitad. No sé, es claro. estoy hablando de Este, eh, no es lo mismo ingresar a un negocio en, un, en una parte de edilicia que este, tomar una actividad en la vía pública claro. O sea, todo el mundo en ese sentido tiene lo, la obligación de tener un documento digamos, sea una libreta sanitaria sea una cédula de corrientes o algún otro documento para justificar que es el titular de esa claro. operación comercial claro. porque de alguna forma tiene que haber un responsable o sea, una persona física no es cierto que tiene que estar perfectamente indicada es la que está desarrollando la actividad, entonces claro. el sistema necesita individualizarlo, no para averiguación de antecedentes no, no, no sino pero, porque hace a la actividad comercial, pero imagine, cierto. imagine que si sí. llega a pasar algún tipo de intoxicación o algo con esto, a quién con quién vamos a recurrir también, no, no, no es, es imposible dar con ellos porque ellos no suministran una, eh, ningún tipo de identificación claro. este y, y pero muchos son menores de edad ¿no? Sí, muchos son menores de edad y este, eh, eh, lo primero que argumentan es que eso no es de ellos, claro, eh, ha ellos eh, hay una persona que les provee de la plataforma le provee uh -huh. de, de la materia prima y que ellos, o sea yo cuando quiero, hoy le, le pido me da una plataforma, me vengo al otro día hago otras cosas dejo de asistir, o sea eh, a su vez que es cierto eh, claro. es una actividad que este, es muy apetecible para el consumidor claro. pero resulta que incurre en esta irregularidad, ¿no? Claro. Y así mismo, Ahora... este, eh, después, o sea, hay una situación anormal en el sentido de, de, digamos, de de, de esa, de contratación de servicios de personas para que realicen esa actividad, claro. este, por así decir, siempre hay, en la mayoría de los casos hay un vivillo atrás que está actuando de de capitalista, ¿no? Uh -huh. Y manda, Esta todo, gente claro. que necesitaba, por supuesto que no vamos a dejar de reconocer la necesidad uh -huh. imperiosa hoy del trabajo claro. y, de, y de, de, ser, de tener un desarrollo honesto, uh -huh. digamos, claro. en, en conseguir mis medios de vida, ¿no es cierto? El, Pero en... la sociedad necesita de orden también. Lo claro. escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.